Vivimos nuevamente a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Ahora por dónde? Bueno, Cintia, te cuento algo que pasó hace un rato sí. y que todavía está ocurriendo y es que frente al barrio Matadero sobre la Avenida de Circunvalación, una familia cortó corta la, la una de los de los carriles centrales con una quema de goma reclamando un cambio de carátula en una causa que eh lleva a la investigación Cecilia Martini. Se trata de, el, de un joven baleado por una persona mayor y que están pidiendo desde la familia del joven, en este caso Vanessa García, que es la mamá del pibe, que cambien de carátula para que esta persona que valió a su hijo eh, pueda ser condenada y vaya presa. Porque tienen miedo que en los días eh, que sucesivos pueda quedar libre esta persona que este, le pegó un tiro a un pibe queriéndole tirar a otro, y justamente el hijo de Vanessa García se metió dentro de la escena y terminó perjudicado con un tiro en el brazo y él se está recuperando de alguna manera, pero pretenden que cambie esa carátula y sea intento de homicidio eh, Vanessa García habló con un medio colega con Plan B Noticias, que es una también una cooperativa igual que nosotros, nos pasó el audio para que escuchen el reclamo que están haciendo frente al barrio Matadero, aquí en Santa Rosa Conta, si, ¿cómo estás cortando? Si, ¿no estamos cortando porque la fiscal la doctora Martini eh, puso en, en la Le puso lesiones leves o supuestas lesiones con arma. Y a mi hijo lo intentaron matar. ¿Cuál él es el, recibió... caso trigo, el caso A mi hijo le, le, le, le, le, le un pegaron tiro un el tiro. Raso. El tiro no era el, para el, mi hijo. ¿El hombre que cortó allá en la calgaria? Sí. sí. El sí. tiro no era para mi hijo. Pero era para mi sobrino. Mi hijo se mete y él fue el baleado. Y no quieren poner intento de homicidio. Fue de la cintura para arriba y... ...y a mi nene lo tengo medicado, lo tengo mal... ...y hoy resuelven si los dejan en libertad... ...pero con la, con la carátula que puso la doctora Martini... Eh, posiblemente que hoy a las 12 del mediodía le den la libertad... ...pero lo sí. que estamos pidiendo es un cambio de carátula... Ajá. ...fue doble intento de homicidio... ...está bien, las personas no están en las paredes acá, no son menores las otras... Las ...no, la... los detenidos son mayores, fue un mayor... Eh, ...varios mayores... Tres. Eh, de esos tres sale uno, el que supuestamente manejaba, que también lo sacó a correr a los nenes. Eh, le pasearon un cargador, mi hijo fue herido, y le ponen puestas lesiones con supuesta arma. Eh, no Lo único que sabemos nosotros es que hoy el abogado de él pide la escarcelación y la baja de carátula. Y si empezamos con una carátula de lesiones, en Hoy sale, ¿me entendé? ¿Cómo está? Mi hijo está mal, mi hijo está con tratamiento psicológico, eh, él quedó muy mal después de Del área en el brazo, ¿está bien? Del área del brazo sí se está curando, pero eh, lo podría haber matado. Lo podría haber matado a él o a mi ¿Y sobrino. ¿Por qué se produjo eso? ¿Habían una sí. querella previa o algo no? no? No, sabría decirte porque mi hijo no lo conocía. Eh, el tiro fue para mi sobrino porque a mi sobrino ya le había pegado este mayor ya habían tenido inconvenientes con él eh, ya fue denunciado por otras personas él mandó al hospital con su hermana y otros parientes, mandaron a un hospital a un nene que también está la denuncia que no pasó nada y después a raíz de eso eh, buscan a mi sobrino y mi sobrino estaba con mi hijo okay. y más menores, eran como 8 o 9 menores y este hombre se baja del auto directamente a matar a mi sobrino y eh, mi hijo se mete y recibe el impacto en el brazo un orificio de entrada y salida ya, ya si está sobrina, contactado no por un médico gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada y gracias a Dios que él también intervino para que a, a, a mi sobrino no le pasara nada porque si él lo ponía el brazo le iba la panza de mi sobrino y estaríamos hablando de una muerte sí. en estos momentos sí. bueno Cintia bueno hasta ahí eh, Vanessa García que es la mamá del joven que fue baleado por una persona mayor en el barrio Matadero hace cuatro meses y que, eh, según tienen entendido desde la familia, eh, ya pidieron la escarcelación de esta persona y va a quedar libre posiblemente en las próximas horas. Eh, el corte es eh, de, la, de la unidad de circunvalación frente al barrio este barrio Matadero, casi casi calle Congreso, eh, casi esquina Congreso, y es el corte por una sola mano de circunvalación, o sea que el tránsito eh, por colectora o por el otro lado para ir para el lado sur de Santa Rosa está funcionando normalmente. Es un grupo que, que decidió hacer esto, no es la primera vez que no, lo hacen, claro. ya lo habían hecho hace sí. un par de, de meses atrás reclamando por el mismo tema que no le han dado no le han cuenta. Eh, respuestas al, al pedido concreto que están haciendo uh -huh, la respuesta que están que están reclamando bueno hay que no hay que naturalizar los hechos de violencia de esta índole y mucho menos en los cuando, barrios en los barrios por supuesto es es absoluta noticia porque tanto el caso que, que, que contábamos ayer está taxista que fue acuchillada, como esta situación, este son situaciones de, de violencia comunitaria que tienen que estar en la escena porque no se pueden no se pueden convertir en hechos naturales. Así que, bueno, esa familia está esperando una respuesta que no sabemos si es la que efectivamente le dará el poder judicial, pero han tomado una determinación de movilizarse en las calles Y hay había efectivos policiales a veces, cuidando No, ahí? había una había un solo este tránsito, patrullero dicho, que sí. estaba del otro lado, este, sí sin, mirando la situación, claro. pero sin actuar no, absolutamente nadie. Sí, o, o tal vez siempre es necesario que haya alguien de tránsito porque la circunvalación El tránsito es no peligroso. había nadie. Es Fue peligroso. algo espontáneo que cortaron claro. de un momento para otro también. Convengamos que estas estas manifestaciones Cynthia se hacen así, sí, de un claro, momento para sí, otro. Sí, Y avisan a último momento a los uh -huh. medios para que se puedan acer acercar. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Maurito. Nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Mauro Monteiro con el reporte de lo que está sucediendo en Santa Rosa. Ya venimos.